hecho fuera todo espíritu de, des, de distracción Te vas fuera espíritu de distracción El cordero ha pagado un precio muy alto por esta noche Con sangre ha ungido este lugar Y no vas a robar la atención de los hijos de Dios De repente sientes que te cayó como una nube de distracción Échalo fuera ahora mismo Han sido muchas las batallas que se han librado a tu favor por esta noche Y si has venido en espera de algo del cielo, de algo eterno Nada ni nadie te lo va a poder robar Porque en este lugar que ha sido consagrado como casa de Dios Y puerta del cielo Dios ha hecho cita divina contigo Para se abren para ver más allá de lo natural esta noche ahí donde estás si crees verás la gloria de Dios porque esta leve y momentánea tribulación ah es pasajero es temporal no se compara al mayor y eterno peso de gloria que se produce en ti y a través de ti iglesia hay un eterno peso de gloria sobre los que logran permanecer en las circunstancias los que no se rinden ante la persecución todavía hay gente que dice así dice el Señor y permanece en lo que el cielo está diciendo El cielo sigue abierto Sobre los hijos de Dios ¿Dónde están los hijos e hijas del Rey? En este lugar Se activa voz profética Desde Puerto Rico a las naciones Preparamos el camino del Señor Preparamos el camino del Señor Todo monte se bajará Todo valle se levantará Todo ojo salvación de nuestro Dios, salvación, salvación, se desata salvación sobre toda la De Dios en este lugar Y cada vida Que ha estado esperando Un milagro lo recibe En este momento Ya no tomaremos no por respuesta Sino que hacemos manifestar El sí y el amén de Dios El sí y el amén de Dios El sí por salvación El sí por sanidad El sí por libertad El sí por la paz de este lugar En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús yo hablo a cada espíritu en este lugar Y yo declaro que se despiertan propósitos Se despiertan llamados Se acelera la manifestación de gloria Y de madurez espiritual Y que cada uno recobra fuerzas espirituales Para luchar contra las artimañas de Satanás Y no más quedaremos enmudecidos Sino que seremos un pueblo. Victorioso Más que vencedor Por medio de aquel Que está sentado en el trono eterno Jesucristo Nuestro Señor En el nombre de Jesús Cada uno de ustedes Reciba el despertar de Dios En este momento Diga conmigo lo recibo Y lo atesoro Estoy firme En la promesa de Dios Dele un aplauso al Señor ¿Cuántos bendicen a Dios por la vida de Marcos Grunet?